Mauro Montero, otra vez en este caso como coronista de exteriores. ¿Cómo andas, Maurito? ¿Dónde andás? Bueno, acá ando, por las calles de Santa Rosa, Juan Pablo. Bueno, gracias. Eh, bueno, comentarles por este rato, antes de que tengan una entrevista, eh, lo que puede ocurrir mañana con el servicio de transporte en la provincia de La Pampa. ¿Por qué digo esto? Porque desde la UTA ya convocaron a un paro de 24 horas para el día de mañana, pero... ¿Se puede llegar a cambiar este, la situación? Una reunión que convocó hoy eh, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Trabajo y este, junto con las, este, con las empresas eh, de transporte y el gremio de los colectiveros eh, para saber qué sucede, porque por supuesto que esto tiene que ver con una movida nacional de todo el país, están reclamando un sueldo de 1.700.000 pesos, están en 1.200.000, cerca de un 40% están pidiendo de aumento, y el gobierno nacional ofreció solamente un 6% de aumento, están bastante lejos de llegar a un acuerdo, pero también depende mucho de la voluntad política, porque hubo un cambio de funcionarios en la Secretaría de Transporte, Luis Perrini está ahora eh, en reemplazo del anterior funcionario, que justamente fue un poco eyectado después de este problema con la uta que no se resolvió y que también recordemos que el, en el, la última en el último paro nacional la uta no este no acompañó a la CGT porque estaba en conciliación obligatoria. Esa conciliación finalizó el 30 de abril y ahora vuelven a los, a los inconvenientes porque no se, no se ha solucionado el problema. Hoy a las 2 de la tarde se van a reunir las partes y veremos qué sucede en esa reunión, pero recién nos decían también referentes de UTA a nivel local, a nivel La Pampa, que si se concreta un paro o una medida de fuerza, ellos se van a plegar, así que hay que estar con atención para saber qué pasa con el servicio de transporte en la provincia de La Pampa, porque mañana se puede llegar a venir un paro de, 20, de 24 horas convocado por la UTA. para mejorar los, eh, los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Están bastante lejos de poder arreglar de un 40% que está pidiendo la UTA a un 6% que propone el Gobierno Nacional, pero todo se puede llegar a destrabar hoy a las 2 de la tarde. Mientras tanto, recién nos decían referentes de la UTA a nivel local, que si se llega a concretar una medida de fuerza, acá se van a plegar porque la que convoca es UTA a nivel nacional. seguramente después de las 2 de la tarde, tipo más cerca de las 5 de la tarde, se puede llegar a saber qué se resuelve en esa reunión que se va a dar hoy. Con atención, por ahora está todo normal, pero después de las 5 de la tarde puede haber, puede haber novedades y puede llegar a haber un paro de actividades en los colectivos en todo el país. Dale, Maurito, nos reencontramos cuando dispongas. Bueno, en un ratito, Juan Pablo, les comento, vamos a... Estar en el, en el Medasur donde se va a concretar este una, una promesa, una lealtad a las constituciones que lo van a hacer sí. más de 6.000 alumnos, que es una actividad convocada por el Superior Tribunal de Justicia a la que prometió estar presente el gobernador Sergio Cilioto. Eso va a ser cerca de las 11 y media de la mañana y por supuesto que vamos a estar ahí para contarles lo que pasa. Dale, perfecto, nos reencontramos entonces. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores anunciando en un rato la presencia del gobernador Sergio Silioto en este acto público y además eh, comentando el posible paro en el transporte.